Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El Ubrique Unión Deportiva se proclamaba en la tarde de ayer campeón liguero de la segunda andaluza gaditana tras empatar a cero ante el club deportivo La Salle en un partido de Con poco fútbol y con mucha tensión por todo lo que había en juego, tanto para un equipo como para otro, ya que el equipo puertorrealeño, el conjunto de Puerto Real, también se jugaba el poder meterse en los puestos de ascenso. Finalmente no lo logró porque dependía de otros marcadores, ni habiendo ganado eh, hubiera he ...conseguido meterse en esa fase de ascenso... ...en contra... ...si el Ubricuñón Deportivo hubiera perdido... ...hubiera terminado también como campeón de Liga... ...ya que no cumplió... ...el conjunto de Alcaa del Valle... ...en su duelo ante el Club Deportivo Rivera... ...curioso porque se medía... ...precisamente... ...a un equipo que ya está descendido desde hace... ...algunas semanas... ...y fue capaz de empatar... ...porque llegó incluso... ...a estar perdiendo... ...en paterna... ...el equipo de Alcaa del Valle... ...fue capaz de empatar en los últimos minutos... ...pero ya no lograría el gol... ...que le hubiera dado la victoria... ...y que al menos le hubiera eh, permitido empatar a puntos... ...con el campeón liguero... ...un Ubric Deportiva... ...que ayer pues... Eh, ...se tuvo que medir... ...a un conjunto como la Salle... ...que vino a por todas... ...que tuvo más y mejores ocasiones que el conjunto ubriqueño... ...pero ya sabemos que el Ubric Deportiva... ...es eh, el equipo que esta temporada... ...ha encajado menos goles en la categoría... ...e hizo valer esa, ese factor... ...y en este caso pues defendió... ...trabajó mucho... ...para eh, no perder un partido... ...ya que como sabemos con el empate... ...le, le valía... ...ya sabíamos que el año pasado iba... El, mmm, ...queremos decir que el año que viene... ...el próximo año... ...iba a jugar el Ubricuñón Deportiva... en ...la primera andaluza... ...y ya sabemos que lo va a hacer además como campeón... ...va a entrar por la puerta grande de esa primera andaluza una primera andaluza que también cerraba la temporada eh, en, la, en la jornada de este fin de semana con el ascenso de equipos como el Bazán, la Roteña, Trebujena y Jerez Industrial y el defenso de Chipiona, Gédula, Rayo Sanluqueño y San José Obrero por lo tanto eh, habrá dos equipos de la Sierra de Cádiz eh, en la primera andaluza la próxima temporada, Villa Martín que ha sido quinto clasificado se ha quedado tres, pues, tres puntos del ascenso ...y el Ubrique unión, unión Deportiva. Eso por un lado, y también el fin de semana... ...la verdad que ya nos ha dejado bastantes alegrías. Eh, por otra parte, el Fercabe Cabucadete... ...conseguía el título provincial... ...en la Final Four, tras eh, superar en esa final a cuatro... Eh, ...en primer lugar al Baloncesto Jerez... ...y en segundo lugar al eh, DKV Chajeva. Una final eh, que terminó con una ventaja... ...del conjunto ubriqueño por 59... A 69, un partido en el que los eh, ubriqueños entraron muy enchufados, eh, metiéndole mucha intensidad desde el primer segundo, y en ese primer cuarto ya lograría una ventaja de 12 puntos que casi se mantendría hasta el final. En los últimos minutos el conjunto jerezano eh, logró reducir la diferencia, pero en el momento clave el conjunto ubriqueño dio el, eh, digamos ese 2 de pecho y consiguió llevarse... Eh, la, la victoria eso por una parte, también el fin de semana nos dejaba eh, ayer en concreto, la celebración de la decimosétima ciclo deportiva Villa Dubrique, de la patacabra, casi 160 ciclistas, que se dieron cita en las carreteras de la Sierra de Cádiz una jornada que transcurrió sin incidentes de consideración y con un chapuzón o mejor, mejor dicho no chapuzón, eh, sino un aguacero que, es, que les cayó a los ciclistas en la parte final de la, de la prueba, una vez ya que se había superado incluso el tramo libre de las eh, palomas, incluso les granizó a la altura de, de Villaluenga, el tramo libre fue para el sevillano Chito Hernández, que empleó un tiempo de 36 minutos 5 segundos, por delante por muy poco, del Marbellí Alejandro Martín con 36.07 y de Alejandro Carreño 36.09 de ronda, fue ...el trío de cabeza de la general... ...de esta eh, pata cabra en el tramo libre... Eh, ...categoría, en categoría eh, femenina... ...la victoria, bueno, fue curioso... ...porque participaron un total... ...o terminaron un total de cinco ciclistas... están solo una española... ...victoria para la belga Sandra Enkel... Eh, ...con un tiempo de 44-3... ...por delante de la poloca, eh, polaca Dorota Radomasca... ...con 47 5 0 ...y tercera posición para la malagueña Virginia Gambero, con 45-10. Pues, eh, como podemos comprobar, mucho nivel, pocas, pero de mucho nivel, en lo que se refiere a la participación ubriqueña. Y en lo referente a los eh, ciclistas de Ubrique, pues el mejor de los ubriqueños fue eh, Jesús Domínguez Manzano, con 40 ...cuarenta y seis, por delante del puertorrealeño... ...pero componente de la Asociación Ciclista de Ubrique... ...Juan Carlos Vázquez, cuarenta y uno, cuarenta y de José Antonio Parra, Romero, cuarenta y nueve. El premio a participante más joven fue para un ubriqueño, Álvaro Carrillo... ...y el más veterano para un bilbaína afincado en Málaga, Eduardo Ramírez... ...el club más numeroso, el ciclismo gaditano... ...y el más lejano, el ciclos Benavén... ...que llegaron a Ubrique desde eh, Valencia. Y ya que hablamos de ciclismo, comentar que el ubriqueño Jorge López Janerio se proclamaba el pasado fin de semana, en concreto el domingo, eh campeón, subcampeón, perdón, queremos decir, subcampeón del Campeonato de Andalucía, campeón de Andalucía de rally BTT. Eh, fue la prueba que se eh, disputó en, eh, en Villanueva del Trabuco, el tercer rally eh, trabuqueño BTT y que nos dejó como campeón de andalucial a Arcénse José María Fernández. ...con una hora un minuto veintidós segundos... ...seguido de Jorge López Janeiro... ...una hora cinco veintisiete... ...y Miguel Ángel Rodríguez Orozco... ...una hora seis veintidós... ...también hubo participación ubriqueña... ...en la décima media maratón BTT Villa derrota... ...Andrés Cintado fue cuarto... ...mientras que Carlos Javier Arena... ...fue décimo séptimo en esa categoría... ...máster cuarenta... ...y sobre todo destacar... ...lo que fue el décimo octavo gran premio... ...Ciudades Dos Hermanas... ...en él una prueba puntuable para... ...el ranking andaluz... Eh, ...de ciclismo en ruta. Y en la categoría Master, eh, Master 30, el pradense del ciclo Castillo, José Miguel Bueno Perea, se llevó la victoria al sprint de una prueba de 77 eh, kilómetros. Por lo tanto, primera victoria importante para el ex de la Asociación Ciclista de Ubrique, para José Miguel Bueno Perea, que se llevaba esa victoria en la prueba eh, organizada en la localidad nazarena de Dos Hermanas. En Máster 40, Rafa Rincón entró con el grupo principal eh, bueno, se fue, se decidió como decimos, la victoria al sprint, ocupó finalmente la decimoctava posición y Paco Benítez pues tres cuartos de lo mismo en la decimocuarta posición de su categoría Máster eh, 50 y hubo muchas más cosas de las que ya iremos hablando a lo largo de la semana antes eh, de entrar en materia, hoy nos vamos a centrar hablando de fútbol vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos <risa>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 ...o directamente en el pub 7 Pecados... ...precio de la inscripción... ...18 euros hasta el 31 de mayo... ...y 20 euros del 1 al 10 de junio... ...noveno pentadón Rai Ciudad de Ubrique... ...organiza Club Deportivo Salto del Cabrero... ...colabora Ayuntamiento de Ubrique... ...Patronato Municipal de Deportes... ...Grupo de Rescate Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique... ...Bar Las Cuatro Esquinas... ...Librería Obélix... ...Estación de Servicio BP... ...Ríos y Añón Abogados... ...Mesón La Vega, Pinturas Rafa... ...Asociación Ciclista de Ubrique... ...Terapias Manuales Raquis... ...Peña Bética, Pinturas Bullón... ...y Radio Ubrique. Terapias Manuales Raquis... ...y el Herbolario de Marí... ...en calle San Sebastián 62...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 En Autoservicios casa canto hasta el 26 de mayo, las mejores ofertas. Aceite de oliva Alberto 1 litro, 2,99 euros. Chorizo, salchichón ibérico, 1,59 el cuarto. Cerveza Cruz Campo, pack de botellines, 2,39 euros. Biofrutas Pascual, pack de 6 unidades, 1,20. Y detergente líquido 4 litros, 2,15 euros. Y en carnicería, cordero, ternera, pollo de campo, carnes y chacinas ibéricas. Música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 En calle García Lorca de Ubrique Porque apostamos por la educación de nuestros jóvenes Fundación López Mariscal Cada paso, cada metro, cada kilómetro Todo cuenta por una buena causa Cuarta carrera solidaria Ubrique Dame tu mano Sábado 16 de junio ...inscripciones abiertas hasta el 25 de mayo... ...cada paso cuenta por una buena causa... ...adultos 10 euros... ...niños hasta 12 años 5 euros... ...más información en el edificio de la piscina cubierta de ubique sala 2... ...de 5 a 9 y media de la noche...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 5 y 51 minutos de la tarde Vamos a comenzar ya en el día de hoy Con lo que va a ser el balance repaso No solo al partido que terminó ayer dándole el título de Liga ...a Lubrico Unión Deportiva, sino con lo que ha sido la temporada. Y lo vamos a hacer aquí con la presencia de dos de los componentes de este equipo... ...con su entrenador, Miguel Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes, tú. Y con uno de sus baluartes esta temporada, con Álvaro González. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. En principio se, se ha resistido, ¿no? Se ha resistido el título de liga... ...pero al final, por lo menos, se se, acal, se alcanzó ese ese campeonato, digamos, en... Eh, en un buen resumen de lo que ha sido la, la temporada, porque hasta el último instante de, del partido de ayer, eh, pues todavía se respiraba esa tensión no no eh, lo que se quería era el pitido final para asegurar ya por fin el título de liga no pues sí no ha sido como tú bien has dicho el resumen de la temporada hemos sufrido hasta el último segundo no bueno sufrí. bendita o sufrimiento el está como estuvimos ayer por la tarde pues eh, para conquistar el título de liga no. Nuestro primer objetivo cuando nosotros empezamos este año era el intentar ascender, que se consiguió, y una vez, siempre lo hemos dicho, que una vez que se nos puso la cosa de cara, pues pues nosotros nos iba a quedar de dejar pasar la oportunidad de ser campeón, ¿no? Y, y gracias a Dios, pues, ayer lo pudimos conseguir. Uh -huh. Ávaro, eh, esto que se ha conseguido es muy difícil, ¿no? Porque aquí nadie os ha regalado nada, ¿eh? Está claro, hombre... Todo, desde pre el pretemporada del trabajo, el físico, eh, poco a poco se ha, se ha ido consiguiendo todo el año, no, no en cada partido. Se ha conseguido en todas las semanas de entreno, que es donde verdad, verdaderamente se hace el equipo para, para conseguir los objetivos. Estábamos tan, tan, tan mal acostumbrados, digamos, todos fines de semana a escuchar resultados positivos del equipo, que ya uno se acostumbra, como decimos, a a que, a que el equipo tiene que ganar, ¿no?, Sí, pero también hemos tenido durante el año también hemos tenido no que han sido rachas negativas, ¿no? Porque no, la verdad que no hemos tenido dos o tres partidos creo que han sido la primera vuelta que empatamos aquí con Espera, empatamos en empatamos con Espera, con el Rey, con el Rey y uno entremedio que no me acuerdo quién era, ¿no? Quién era Espera, Pao sí. Rey y San Bernardo, San Bernardo mm -hmm. fue la única racha que hemos que conseguimos tres empates consecutivos, ¿no? Pero incluso así, pues, no caímos de las plazas de arriba. La verdad que luego ahora, al final de temporada, sí había ahí un par de resultados que eran los que lo nos han es un poco peligrosos porque los equipos de atrás, pues, es que nos no fallaban, ¿no? Yo a ellos se lo decía durante toda la semana que, que los equipos de arriba iban a fallar poco y que nosotros no teníamos que ser uno de los que fallaran, porque, si queríamos estar ahí arriba, porque la prueba está con las puntuaciones que creo que es de los primeros años efectuando de cuando estuvo en la categoría uh -huh. que están necesitando tantos puntos para poder conseguir el ascenso uh -huh. de hecho, eh, sobre todo dices tú en estas últimas jornadas más que el resto de equipos ha sido un equipo el Alcalá del Valle que, que al final pues eh, ha nadado mucho para morir casi en la orilla ¿no? porque en el partido más fácil que se le presuponía que era ayer no pasaron del empate, hubiera valido hasta una derrota Sí, pero nosotros sabíamos que Rivera es un campo como si jugara en Bosnia-Cergovina, ¿no? Aquello allí para puntos, pues la verdad que, que hay que pasarlo mal, ¿no? Nosotros recuerdo que ganamos, fue casi al principio de temporada y ganamos en el minuto 92 con dos jugadores menos ellos, ¿no? Así que allí sale también la falla punto puntos, tarifas, casi todos los equipos de arriba están de a punto allí, ¿no? Y la verdad que Alcalá, de los equipos de arriba, pues... En los enfrentamientos directos, los dos partidos hemos sido muy superiores a ellos, ¿no? Pero ellos empezaron la segunda vuelta ganándonos a nosotros y ahí empezaron para arriba como un cohete. Y cuando un equipo está en esa línea, pues es muy difícil que que pierda partido ¿no? Como ha pasado ellos, ¿no? También la suerte de que han ganado muchos partidos en los últimos minutos, ¿no? Eso no tampoco es suerte. Es uh -huh. También la suerte hay que buscarla, ¿no? Y la verdad que sí, que ha sido un digno rival que nos ha llevado hasta... ...pues como hasta ayer, ¿no?... ...hasta el último segundo para poder ser campeón. Mm. Ayer precisamente no se vio el mejor partido de Lubrico Unión Deportiva... ...había tensión, ¿no?... ...supongo que por parte de los dos equipos porque había mucho en juego, ¿no?... Mm, ...hombre, claro... el otro otros jugando el ascenso... ...no sé yo qué más... que se quiere más... ...si el primer puesto es el ascenso... ...quizás nosotros el objetivo principal lo tenemos hecho. ellos ...ellos tenían que ir a muerte para pa ascender... ...la verdad que nos cogieron en la primera parte un poco regular bueno que nos no dominaron uh -huh. pero bueno es bueno saber sufrir los equipos grandes también sufren y, y es que nosotros para que primero no podemos llevarnos todo por delante bien a ver claro uh -huh. al final supimos la segunda parte un poco atenuar los los ataques que hicieron en la primera parte y, y mejoramos uh -huh. había un pique especial con ellos digo porque terminó el partido y se les vio ayer muy abatidos y, y algo enfadados, no Pues la verdad que sí, ¿no? Nosotros con ellos sabíamos que <ríe> nosotros no íbamos a regalar nada, ¿no? Como hasta incluso nos pidieron desde el banquillo, ¿no? Ni ellos a vosotros, ¿verdad? No, ni ellos a nosotros. nosotros uh -huh. Ellos allí con nosotros las dos o tres veces que hemos ido, pues la verdad que han tenido un trato muy hostil hacia nosotros y eso no se olvida, ¿no? Uh -huh. Y fin que, que fueran hechos sus trabajos antes y no fueran dependidos de, de otros resultados... Ayer, ¿no? nosotros ya esa situación sabemos lo que es porque la vivimos hace tres años en Prado de Rey, esperando un resultado positivo de, de tarifas y ganó allí Florida y, y nos pasó lo mismo. ¿no? Mm. Eh, tiene que ser frustrante porque la Sales se, se ha pegado casi toda la temporada en lo más alt, en, en zona de ascenso, ha alternado con vosotros muchas jornadas en liderato. Y al final eh, no se sabe cómo han quedado, han quedado fuera porque a mí tampoco me, me dieron ayer mala, mala impresión, ¿no? De impresión de, de buen equipo, ¿no? De los únicos equipos que han tenido, como dice dicho Miguel antes, que otros equipos no han tenido. Mm -hmm. Hemos sido todos muy regulares ganando casi todos los partidos, pero yo creo que ellos han tenido alguna racha negativa es lo que le ha hecho inocente, vaya. Ayer, no si no me equivoco, no hubo ni un tiro vuestro entre los tres palos durante el partido. ¿No se sentiste cómodos en, en el mismo? No es cómodo, ¿no? Son ya también... Ya venimos hablando de que el equipo ya, la verdad, que se nos ha un poco larga la temporada, ¿no? Y ya en el momento que... Ayer también hay que ver las bajas que teníamos. También hay que contar que, por ejemplo, Fran llevaba desde el miércoles con calentura, que eso la gente mm. no lo sabe, ¿no? Simplemente no saben lo sabe que estamos ahí, ¿no? Jugadores... Fueron también cuatro meses con una pubaria, cuando había con las rodillas. Dani Chávez no pudo estallar, ya es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y para colmo pues, también antes del partido nos llevamos la noticia de que Pedro Pablo había sufrido un accidente, ¿no? Desde aquí desearle que se recupere lo más pronto posible. Gracias a Dios no le ocurrió en nada, ¿no? Y son cosas que que creo que hasta esas cosas son las que nos unen más, ¿no? Porque sí, la primera parte, pues, el único equipo que nos ha dominado. Mm -hmm. Se notaba a lo mejor que ellos se estaban jugando más que nosotros, ¿no? Pero luego la un, parte... Hay un poquillo más enchufados, ¿no? Sí, igualamos, igualamos el partido, ¿no? Y ya en la segunda parte, pues la verdad que hasta la parada de Alberto al final... El paradón que hizo, pues, creo que tampoco tuvieron ellos, ¿no? dice y, y nosotros sí tuvimos un poco más, ¿no? Pero te lo vuelvo a decir, el equipo ya habíamos llegado muy cansado, ¿no? Y, y con la gasolina muy injusta. Mm. Ellos estrellaron un balón en el palo, vosotros también... Eh, vamos, fue sobre todo un partido de pelea Porque hay peluca solo Con, con toda la defensa Que vamos a decir de, de Álvaro En el centro del, del campo ¿no? eh, ayer, y, y más Luego la tormenta ¿no? que, que en parte pues, no dejó el, el terreno de juego Que hubo momentos en los que No, no drenaba demasiado ¿no? Y ya, sí, pues, hace parte, que la pelea sea mayor ¿no? En la banda la segunda parte La verdad que de tres pelotas perdimos por, por los arcos que había Uh -huh. eh, como decimos, eh, bueno, al final eh, la, la, hasta la derrota os hubiera valido Tal como se, se desarrolló la, la jornada van a acompañar finalmente, bueno, ya sabéis que Alcalá de Valle de Algeciras y Tarifa Pues eh, supongo que estaréis conmigo que, bueno, pues eh, lo justo ¿no? Sí, sí la verdad que sí, ¿no? A lo incluso San Bernardo, que también ha hecho una buena segunda vuelta, ¿no? Que está quedado ahí también a un punto dos creo que ha sido el ascenso, pero... La verdad que sí, los que ascienden pues son los que se lo merecen, ¿no? La verdad que nosotros era el objetivo principal de esta temporada porque nos quedamos con la miel en los labios el año pasado y este año sabíamos que tenía que ser este año, ¿no? Y más con la plantilla que teníamos. Sí. Que ojalá podamos, podamos seguir contando con todos los jugadores el año que viene aunque va a ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, nos reinventaremos y, y daremos guerra el año que viene seguro. Uno de los que se va el lobo, por ejemplo, ¿no? Que ayer, bueno, luego... ayer se despidió a Osiraz, ¿no? Bueno, Con impulsión incluida. Todavía que ver a veces. Bueno, a ver, claro. no. <ríe> bueno ahí lo dejamos. Eh, Álvaro, se ha hecho larga la liga. Se os ha hecho larga la liga. Hombre, ya... La verdad es que esa no tan poco. Como ha dicho antes Miguel, la, muchas bajas al final, muchas lecciones. Y, y quieras que no, el físico ya... Que te lo nota en cada partido. Y, uh -huh. y lo entrenos, cada vez han faltado más... más. Yo no, pero otra gente, no sé, es por más tema de elección, sí, sí, sí, sí. tiene que faltar, no, no puede forzar y, y claro, pues no se entrena igual con, con 15 tíos en la plantilla que, que vengan 10, por, por ejemplo. Uh -huh. Los ejercicios lo tienes que modificar mucho. Uh -huh. eh, es obvio que en un deporte tan exigente como es el fútbol, pues la fatiga vaya anotándose vaya, vaya con el paso de... De la jornada, así se estrena, ¿no? Eh, entrena, quiero decir, sí. para tener el pico de forma durante el mayor tiempo posible de la temporada. Y, y lo, lo, lo normal es que se llegue a estos últimos partidos así, ¿no? Sí, no, la verdad es que nosotros, el aspecto físico, ¿no? Es cosa de Guanaguací que, que es la verdad que es un fenómeno, ¿no? Sí. Y nosotros, el equipo, hasta la, prim la primera huerta nosotros sabemos como lo que queríamos este año, ¿no? ...empezar muy fuerte, que así fue... coímos nos metimos en el grupo de cabeza, ¿no?... ...y luego como era mantener... ...hasta Navidad llegamos bien, pero a raíz de Navidad después... ...empezaron a aparecer las lesiones, ¿no?... Y, ...y sí, ya las lesiones... ...algunos que se aburren, que ya nos quedamos más cortos a la plantilla... ...entonces, como dice Álvaro, ¿no?... ...ya hemos tenido... ...tuvimos que cambiar un poco los planes, ¿no?... ...y ya no hemos pegado por lo menos dos meses estrenando... ...en vez de tres días, casi dos días a la semana... Uh -huh. O a lo mejor íbamos a estrenar y nos encontramos con 8 y cuatro o cinco tocados que, que no puedes hacer eso, ¿no? También hemos estado tiempo con los juveniles para poder tener gente, ¿no? Pero la verdad que, que el aspecto físico ha sido una de las claves de, de este equipo. Va uh -huh. a destacar Peluca, se ha quedado a 5 goles de ser el máximo goleador de la categoría, es un dato, pero precisamente en esta temporada eh, el equipo ha destacado más en la parcela defensiva, ¿no? Que en la ofensiva, como venía siendo habitual en años... En años anteriores Sí, por número en el aspecto ofensivo Más o menos hemos estado como años anteriores no uh -huh. Lo que sigue sí es donde está la diferenciación En el aspecto defensivo El año pasado, este año hemos terminado Con 21 goles en contra Y el año pasado 21 goles Creo que lo llevábamos en 7-8 partidos pues Ahí eso una diferencia Abismal ¿no? Y se ha notado ya Alberto ha sido una pieza clave otro de los pilares Y la defensa la seguridad que le transmite la defensa luego jugando se nota, ¿no? Y, y son 21 goles, pero que, que no otro había partidos que, es que casi ni nos han tirado a puerta, ¿eh? Uh -huh. allí pudo hacer de uno de los partidos que más veces nos tiraran, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. eh la verdad que fue el telón de Aquiles de, del año pasado, digamos, la, el, el tema defensivo, que no estamos dicien, diciendo que la defensa, sino el planteamiento en, en no, el general, ¿no? No, defiende hasta el que está en el banquillo, no ¿no? No hay que que especificar la defensa o el centro del campo, no, un equipo, atacan los 11 y defienden los 11, uh -huh. eso está claro, ¿no? Y la verdad que sí, que este año, defendiendo, por ejemplo, en el partido de ayer, ¿no? se demostró que uh -huh. sufrimos y supimos defender, ¿no? Sacábamos y sacamos el resultado que, que nos convenía. Uh -huh. Pero ya decimos, es ser un problema el año pasado y es lo que este año habéis intentado pues evitar y, y bueno, digamos que al final ha sido hasta los... Viendo los datos, lo, lo mejor y la, lo que ha marcado la diferencia con el resto de... Hombre, está claro, las cazas empiezan por el suelo, no por el tejado, ¿no? Nosotros sabíamos que en esta categorías, nosotros arriba, como siempre te he dicho, nosotros de medio campo para arriba, en cualquier momento podemos decidir un partido, ¿no? Porque tenemos jugadores con mucha clase, ¿no? Pero había que empezar el equipo desde atrás, ¿no? Hacernos fuertes desde atrás y si nosotros estamos fuertes en defensa, va a ser muy difícil que nosotros no consigamos los tres puntos. ¿Cuál ha sido el mejor partido para ustedes de esta temporada de, de Lubrique? Nosotros pondría la media parte de San Bernardo el partido entero la verdad que no sé San Bernardo fue una buena primera parte ¿no? como uh -huh. dice él, allí fueron pa' mil la meón media hora de fútbol que hemos hecho ¿no? hasta que se nos leccionó allí Mario Sacón se leccionó Mario Sacón y el equipo vinimos a más, también terminaron ellos con nueve y empatamos casi al final ¿no? Uh -huh. pero por cómo fue y eso para mí el meón partido completo no fue, pero la segunda parte de la Zalle Donde aquí. nos fuimos al descanso 2-0 perdiendo, luego sufrimos la expulsión de Álvaro a los 3 minutos de, de la segunda parte, ¿no? Y con 10 remontamos el partido y, y les dimos un meneo. Como a lo mejor ellos no hicieron ayer nosotros la primera parte, pero se lo hicimos allí nosotros en su casa. Y con goles. Y con goles. Y, con goles. y luego Qué había partido este año, pues, habido partidos muy buenos, ¿no? verdad decir aquí. Uh -huh. El Dadecira fue un partido por los dos equipos, ¿no? Y luego partió bueno, bueno, así, pero partió serio, partió que tuve al equipo, han sido casi todos, ¿no? Una de las claves también fue el partido de Barbate, que también ahí fue donde cogimos otra vez la línea ascendente hacia arriba, ¿no? Que allí hicimos, la verdad, que volvimos a hacer el equipo de, de comienzos de año, y fue una victoria que ahí fue ya donde más o menos se nos aclaró todo un poco, ¿no? Hasta llegar a espera, que ya una vez que llegamos a espera, ese partido sí que lo teníamos en el calendario señalado, y fue... Ahí ya sabíamos que íbamos a estar ascendidos. Cuando uh -huh. ganamos en espera, que si no llegamos a haber ganado pues se nos fuera complicado más las cosas, ¿no? Problemas. Uh -huh. Aunque parezca raro que, que os vaya a preguntar esto porque habéis sido los campeones de liga, pero ha habido dudas durante la temporada. Yo no, yo... dudas de ascender, por ejemplo. No? Sí. Mm, no. Digo de mantener el nivel, veis ahí, uf, vamos a ver no, el ascenso sabíamos. Sí. Nosotros sabíamos que el ascenso más tarde más temprano y sí, vaya. es que está un... el equipo se ve cuando hay buen rollo. Eh, los partidos, las ganas, la actitud eso se ve y, y aunque no queríamos comentarlo mucho pero claro. pero se ve, yo, yo lo veía por ejemplo el ascenso sabíamos, ¿no? nosotros hablábamos entre nosotros y sabíamos que el ascenso era iba a ser muy difícil si se iba el ascenso mm. es porque lo tirábamos nosotros, no porque nos lo arrebataron a otro equipo era una catástrofe. y luego hombre, las dudas, ya lo últimos de la temporada viendo los puntos que estás haciendo como la línea que hemos perdido solamente 3 partidos Y hemos ascendido hace dos semanas, pues claro que entran dudas, ¿no? Y vas viendo tú y dices, es que no fallan los de atrás, es que no fallan. Creo que desde que se recuperó el equipo, eh, al menos las competiciones que hemos visto, esta ha sido la más igualada sin duda, ¿eh? Claro, había la, equipos... Las anteriores, bueno, el año pasado también estuvisteis... Ahí... Sí, pero el año pasado llegaron a la última nada en las tres o cuartas jornadas antes de terminar la liga Ya se no habían ascendido los tres primeros uh -huh. Entonces, Y ya se sabía por... quién iba a ser campeón también Pero Este año había que llegar hasta la penúltima jornada Para saber quiénes son los equipos que iban a ascender uh -huh. Miguel, esto sin duda es lo más grande que, que se ha hecho en estas cinco temporadas En estas cinco temporadas de este equipo, pues claro Está claro, ¿no? es el mayor logro que ha conseguido ¿no? uh -huh. Incluso para mí personalmente es lo máximo que he conseguido Y yo, por ejemplo, pues lo he ganado todo aquí, tanto a Furbo como a Furbozala, Liga Local, jugado el Ubrique, ¿no? Pero para mí lo más grande que he conseguido en mi carrera deportiva ha sido esto, ¿no? La mm. verdad que te lo estoy diciendo, se me ponen los pelos de punta, ¿no? <risa> han sido unas sensaciones que, que espero que pueda volver a vivir, ¿no? Pero que han sido sensaciones que, que no te puedo explicar con palabras porque porque no sabría cuál es, qué ponerle. Claro, y también la has vivido de forma... ha sido el tercer ascenso de, del equipo, bueno, el segundo... Digamos que fue un poco ahí por la reestructuración de, la, de las categorías. Sí, porque ascendimos como quinto, creo que fue, ¿no? Uh -huh. Estábamos entre los cuatro primeros. Fue pero una... el primer año sí fue... fue un baile. Eh... Ha habido un baile de categoría. El primer año se ascendió. Se ascendió, pero yo ascendí ahí como jugador, ¿no? Como jugador, pero lo no... que te iba a decir. Ahora cambia mucho pero la historia. Pero no... ¿no? no es la misma categoría, Ramón, quizás. Tampo... También, quinto, cada, cada vez más exigente, cada vez más, claro. más difícil. Es diferente, ¿no? Pero yo, para mí ha sido... Desde fuera cre creo que se vive incluso más tensión. <risa> sí Yo cuando sí. no jugaba Se ve peor se lo ha visto, A, a pero, los jugadores en la grada se lo ha visto muchas veces ¿eh? Pero uh -huh. quizás disfrute incluso más y y, y y lo mejor de todo Bueno, lo mejor, lo que más llama la atención Con lo que tú me comentabas el otro día Todo ello con, digamos, una infraestructura De, de equipo de liga local, ¿no? Sí, porque nosotros la verdad Que la línea que llegamos, te lo vuelvo a decir como si fuera una, un equipo de liga local, ¿no? Bueno, ustedes lo estáis viendo, ¿no? Nosotros los que no va convocado hace la rifa y enervar, yeah. uh -huh. el que no tiene que estar echando una mano y, y somos nosotros los que generamos todo todo lo que es para el club, ¿no? Así que la satisfacción por ese aspecto pues es triple, ¿no? Y ve personas, por ejemplo, como Luis, que se pone en la taquilla, ¿no? Ver la de la cara de felicidad, pues son las cosas que José Antonio melón uh -huh. los que nos acompañan siempre, ¿no? Y la verdad que ver las caras de felicidad ayer es lo más grande que, que le puede pasar a uno de los que estamos dentro de este club. Los incondicionales, y que son hombres de fútbol. Ellos son hombres de fútbol también. Y bueno, y siempre fieles. han estado ahí desde la otra punta, pero muy metidos con, con el equipo y con, con todos vosotros. Y sí, ¿no? por eso siempre decimos que nosotros somos... Por eso siempre hablamos tanto de la afición, ¿no? Porque nosotros la, la sentimos cercana y los que están al lado de nosotros, pues la verdad que es como si fuéramos uno de nosotros, ¿no? Nosotros a lo mejor al viajar siempre tenemos a esas 10 personas que vienen con nosotros siempre, ¿no? Que que ven la y le ven las caras y, y te vas a tu casa que eres el rey del mambo. La verdad que disfrutan y, y te hacen disfrutar más que con verlo. Uh -huh. eh, siempre te acompañan, gente que tendrá su cosas y, tiene, y van, por ejemplo, que te digo yo? O a Cira, no fallan. Uh -huh. Y después vos, vos los ves felices y claro... Claro, eso, eso es lo principal, sin duda, como como jugador, ¿no?, el ver lo que se es capaz de proyectar, ¿no?, y de hacer sentir a la, a la gente. Y, además, estamos hablando de, eh, decíamos, cinco años, un proyecto en el que ha pas han pasado mucha gente ya, ¿eh?, habéis pasado jugadores, ayudantes, eh, entrenadores, eh, colaboradores, eh, y, y, bueno, y, en parte, yo, eh, extensible, digamos, el éxito del equipo a toda esa gente, la de ahora y la de hace años, porque el principal mérito de esto... Es el haber logrado sacar un equipo senior, ¿eh? sí, que claro. eso parecía ya una cosa que, no, que lo iba, habíamos perdido. ¿eh? Recuerdo cuando estuve aquí contigo cuando fuimos a sacar el equipo, ¿no? Que dijimos que, que no era para un año o dos el, mm -hmm. el calentón de Guarfurbo, ¿no? Que esto tenía que ser una continuidad porque esto la verdad que es un, un pueblo donde se huele furbo, ¿no? Y se se mama furbo aquí desde desde chico y la verdad que que ubrique no tuviera un equipo senior pues era Hablando feamente era vergonzoso ¿no? uh -huh. Hablamos de, de una situación en, en la que El fútbol en Ubrica había tocado fondo Prácticamente, y recuerdo También eran mis primeros años aquí en la emisora Que creo que el, el, al tercer o cuarto Año de estar aquí, tan solo eh, el, Bueno, el primer equipo Que tenía Ubrica Unión Deportiva era uno infantil Sí, sí, el fútbol No, no había ni juvenil ni cadete Hasta que se volvió Hasta que se juntaron cuatro locos, ¿no? Y volvieron uh -huh. a tirar para adelante, ¿no? En el momento que la gente de siempre se, se fue echando al lado, pues nadie en collo es relevo y, y creo que por eso fue una de las perdiciones de este pueblo, ¿no? Y además lo que esto no es un pueblo para tener tres equipos como hasta incluso llegó a ver en años anteriores, ¿no? todo un pueblo para tener un equipo, no tres. Uh -huh. Y la verdad que también eran años diferentes y... El fútbol era de otra manera y todo. Que eh, te iba a comentar que incluso este proyecto hubo un, un año, el año pasado, ¿no?, en el que también estuvo ahí, creó dudas, ¿no? Porque, digamos, eh, José, eh, el proyecto nació con José Antonio Herrera, con Mario Casillas y contigo, como, digamos, pilares, y te quedaste solo. Solo, digamos, de esa estructura, luego, pues... Bueno, sí. Fue cuando el equipo se... Ya cada uno, pues, la vida... No Nos van tomando responsabilidades, ya la familia va tirándonos y la verdad que sí, que parecía, pero que en ningún momento esto iba a desaparecer. Estaba claro, ¿no? Nos echamos para adelante los 4 o 5, lo que pasa que nos costó más arrancar que a lo mejor este año, ¿no? Creo que también fue uno de los fallos del año pasado porque empezamos muy tarde y, y ahí estuvo la prueba que la primera vuelta que hicimos, pero nosotros sabíamos que el equipo tenía que ir para arriba porque... Eh, Material había, ¿no? Jugadores sí. buenos había, era simplemente que empezamos un poco tarde y ahí está, a raíz de la segunda vuelta que hicimos, creo que ha sido el principio de lo que, de lo que hemos vivido este año. ¿Eh? ¿Creéis que se ha logrado despertar a la afición ubriqueña? Bueno, está claro que el ascenso pues motiva a la afición y quieres quiere que no es lo que la afición quiere ver, ver el equipo... Mientras más, a más, más categoría mejor, ve uh -huh. más nivel de fútbol, sin duda, y claro, motiva más, y, y estoy seguro de que el año que viene, por ejemplo, va seguro que viene más gente, y incluso puede disfrutar más, y el obligue, pues le va a hacer, le va a hacer disfrutar más. ¿Tú qué crees, Miguel? La afición, tenemos no, la sigo? prueba de cómo, por ejemplo, estaba ya el Barbadillo, ¿no? ...y el como, día que era... ...como ¿no? estaba la tarde... ...como estaba mm -hmm. ...y allí había gente... ¿eh? ...que nos esperaron hasta el final... ...y fue... Eh, ...una comunión afición equipo de allí... Eh, ...al final cuando nos ...cantando juntos ¿no?... ...y eso es lo bonito también de... Le, ...de eso ¿no?... ...ellos son parte principal de este proyecto... ...igual que son los jugadores ¿no?... ...tanto uno como otros sin ellos... ...no podríamos tener equipo tampoco... ...miguel, de, de todos estos años... ...de estos cinco años con qué eh con qué recuerdo te queda digamos algo que destaque yo yo por mi parte yo vi un equipo antes de jugar en Chapín y otro después sobre todo de aquí, de mi Cali Sí, mentalidad. Chapín creo que fue un punto de inflexión, ¿no? Chapín llegamos allí y en verdad llegamos a ver allí como feliz, a medio ¿no? asustado <risa> y salimos de allí siendo un equipo, ¿no? <risa> recuerdo ¿Qué? que Ángel Román volvió loco a, a Ah, entero, lo volvió. Uh -huh. Y la verdad que aquel día en Chapinzi fue el punto de inflexión, ¿no? Donde sabíamos que, te lo vuelvo a decir, ¿no? Materia había, materia hay, pero había que explotarla. Y creo que aquel día fue un buen punto de inflexión, ¿no? Y recuerdo, tengo buenos y tengo malos, ¿no? Uh -huh. Ahora mismo, pues, claro, los más bonitos son los recientes, ¿no? Este ascenso y este campeonato, ¿no? Pero también los momentos malos también se recuerdan porque... Ahí donde se ven las personas, ¿eh? las personas que te ayudan, las que están a tu lado y, y lo bonito es también de los momentos malos salir. Y este equipo, este año, pues hemos tenido momentos malos durante la temporada y ellos pues han sabido salir para adelante como demostrar lo que han demostrado, ¿no? Sí. Es un equipo, no un equipo, es, son amigos dentro y fuera del campo, que es muy importante. tan siempre, se llevan bien todos, ¿no? sabes es un buen grupo y creo que la... El grupo sano que hay pues es eso, ¿no? A lo mejor si tiene de, de dos o tres jugadores que que no estén compenetrados en el vestuario o algo, pues siempre puede haber malo rollo, ¿no? Este no es el caso en este equipo y, y la verdad que creo que esa es una de las claves también, ¿no? La unión que tienen ellos. Uh -huh. Y ahora, pues, se emparta a preparar ya lo que va a ser la... Bueno, primero, descansar, disfrutar de esto, ¿no? Un poco, claro. Y, y aunque con la mente puesta ya, en lo que puede ser el año, el año que viene, el próximo año sea Primera Andaluza, nos comentabas tú que, en principio, cambios va a haber en la plantilla eh, casi obligados, ¿no? Porque, claro, van cambiando las situaciones. Estamos hablando de fútbol amateur, nadie se dedica a esto profesionalmente. Por ejemplo, Álvaro nos comentaba pues, que el año que viene posiblemente no, no, no resida en Ubrique, se vaya a estudiar fuera... Eh, hay que empezar, ¿no?, a, a ver cómo le damos forma a esto, ¿no? No, sí, nosotros ya, los cuatro o cinco que estamos ahí, ya nos estamos moviendo, ¿no? Ya, por ejemplo, la semana pasada, pues, tuvimos una reunión ya nosotros, pero para... de cara al año próximo, ¿no?, que no... que la gente esté tranquila, que el equipo va a ver seguro mm. y ahora es nuestro trabajo, ¿no? Ahora, lo que decís, sí bueno, también desconectar un poquito, desconectar por lo menos un mes o dos meses tranquilo y... Y, y recargar las pilas para empezar a tope ya más o menos a finales de julio por ahí. Uh -huh. Habrá bajas, obviamente, como has comentado, y habrá que reforzarse de también de cara a esa Primera Andaluza, ¿no? Hombre, está claro, vamos a perder, y vamos a tener bajas y va muy um, muy importante, ¿no? Jugadores importantes que no vamos a poder contar con ellos el año que viene. Pero bueno, pues eh, habrá que buscarle unos repuestos de garantía. Uh -huh. ¿Y creéis que esta Primera Andaluza le puede venir mejor al equipo por su forma de jugar? Sí, yo lo decir. Eh, la segunda andaluza te encuentra equipos muy, muy coscorrubos, digamos uh -huh. y nosotros mmm, no vamos a, con los malos rollos que va esa gente, por ejemplo, otro equipo eh, pensamos que en primera andaluza hay eh, equipos que sean más sanos va a ver y, y no es por, ya no es ni por porque al menos no en cambio, es que el ubrique se merece estar ahí por, oh. por jugadores y por todo no se merece estar en la categoría de Chava porque sinceramente es una mierda para lo que te <risa> sí, sí, es obligue es lo que te iba a comentar, prácticamente todos los jugadores que han formado parte de esta plantilla podían estar jugando en cualquier otro equipo de primera división, de división de Andaluzas e incluso eh, de, de más arriba, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? Aquí... Eh, con la mala no. suerte de haber, entre comillas, de haber nacido en Ubrique. De haber nacido en Ubrique, ¿no? No vamos a inventar nombres porque uh -huh. se nos puede que alguno fuera, ¿no? Pero aquí hay jugadores que, que en tercera división pueden jugar perfectamente. ¿sí? Uh -huh. Tú eh, reconoceréis que el, equi el equipo este año ha sido mucho más sólido, ¿no? Ya que hablamos de, de plantilla. Pero esa alegría que tenía el primer año no no ha sido la misma, ¿no? Quizás, eh, digamos que es la madurez que ha tenido el equipo. Me refiero a alegría, que veías al equipo, en, en muchas fases parecía que estaba jugando al fútbol sala, ¿no? Cómo bailaban los rivales, tampoco eran los mismos rivales que, que habéis tenido este año. Sí, ¿no? eso es la madurez de, de la edad que tienen, ¿no? Porque uh -huh. la, edad, la edad media del equipo puede ser perfectamente... Muchas veces, se perdona que te interrumpa, muchas veces se pecó de pardillo, ¿no? De, de tanto tocar eh, y tanto... Exactamente, ¿no? El, el, el, lo que A lo que iba. La edad, ¿no? Son jugadores que ahora mismo pues llevan jugando toda la vida, pero tienen ahora 24, 25 años son los que tienen la casi media. todo. Mm -hmm. Menos el lobo que la rompe. <ríe> los demás son todos... Son así, ¿no? Y quiera o no, con los años que van pasando, yo recuerdo Aníbal hace dos o tres años que no estaba ni ve que está ahora, ¿no? Ahora mismo en un nivel que es un jugador espectacular, ¿no? Y el año que viene creo que puede dar más todavía de lo que ha dado este año. Bueno, el problema que han tenido estos, estos jugadores como Aníbal es el corte no que ha habido ahí, porque, digamos, el, el, no sé a, a qué hora a qué, a qué hora a qué edad dejaría de, de jugar el fútbol federado, pero hubo ahí un parón ¿no? que estuvo entre, entre liga local... Eh, fútbol sala, claro, luego necesito un, un tiempo de claro no y... es lo mismo que por ejemplo este hombre Álvaro que viene de competir claro. y se ha notado mogollón no y por ejemplo Paco también ¿no? Paco uh -huh. dejó muy joven con, creo que fue en antes de juvenil dejo, el primer año de juvenil dejó de jugar fútbol y hasta que se hizo el equipo no volvió a jugar ¿no? uh -huh. y ahí tú lo ves jugando Paco Peluca, Mario Guadmi, Lolo, López... Que son colegas. Todos, ¿no? Son uh -huh. todos. Llevan toda la vida jugando y se nota que en el momento que se han pegado tres años que han vuelto a jugar fútbol, lo nota que son jugadores de fútbol. Con la forma. Pero no. es perderse, como ha dicho... Yo creo que no, ni lo sabía... Perderse dos o tres años sin jugar fútbol, eso se, se, que se tiene que notar el primer año sí o sí. Claro, pero es que entonces no había no había más Mastutí aquí, ¿no? ¿no? O te ibas fuera a jugar porque sí, aquí no, no, no había equipo. Sí, esta generación que te he dicho, ¿no? De Mario, Juan, Milolo, Barra... La generación perdida, podríamos Ellos decir. Ellos estuvieron ¿no? jugando porque fue el año que se hizo Lubrica Atlético y pudieron mm. jugar hasta terminar de juveniles, ¿no? Juveniles, pero luego ¿no? tuvieron por lo menos tres años parados porque es que no había equipo de aquí en ubrique ¿no? Sí. Mm. Y que, y que también eh, el Lubrico Unión Deportiva eh, siempre ha tenido, digamos, su más y su menos con los equipos juveniles, ¿eh? Sí, no, no sé lo la, que... pues siempre que hablas contigo el tema de los juveniles te lo digo, ¿no? Para mí la, la edad de juvenil es la más bonita para jugar fútbol. Mm. Y es, es lo que no entiendo, ¿no? Que como cuando son juveniles, pues prefieren a lo mejor irse a jugar fútbol o o hacer otras cosas que jugar fútbol. Con, si el, el deporte es más... El, Con la pelota por medio lo más bonito que hay es el fútbol, ¿no? Y, y no entiendo cerramos no Acá sé, no era. nunca encuentro sí. una explicación de por qué en lo que tú dices, no, los equipos juveniles pues no funcionan aquí en Ubrique. Clara veo, funciona uno y la siguiente sí. generación ya no ya no, no, de ya de no hecho es... te perdió el, el Ubrique. Uh -huh. Un daño, ¿no? Porque se, se metieron a Fulbito Zala. Sí, la, la temporada pasada. La temporada claro. pasada que no hubo juveniles. Y este año habéis tenido vosotros mucho que ver en la recuperación del equipo juvenil, ¿no? Claro, porque si nosotros, por ejemplo, si no hay un equipo juvenil, Árvaro y Alberto verugá, bueno. no podrían ver con nosotros, ¿no? Uh -huh. Y hubiera perdido un año seguro. Sin por eso también... Era la intención de que saliera un equipo de juvenil y no por nada, sino porque eh, date cuenta que este año creo que han sido tres jugadores los que han debutado del equipo de juvenil con sí, nosotros. También, ¿no? claro, Había bien. un momento que hay que tirar de, de la cantera y si están los juveniles pues hay que tirar de ellos. Me preguntaban me han preguntado varias veces por qué otras poblaciones antes casi que más respondido, pero te vuelvo a hacer la pregunta más pequeña con menos nivel económico Cubrique, porque reconocemos Lowrique eh es un pueblo donde hay como un islote donde hay trabajo ¿no? Donde se supone que hay un nivel adquisitivo eh, Que no es comparable a, por ejemplo, una pedanía de Jerez Que sí tienen equipos en, en, en, tercera, en tercera división Me decías que por qué eh, esos equipos a, o esas poblaciones Pueden llegar a tener equipos en tercera Y para nosotros es algo casi imposible ¿No tiene eh, buena, buena fama el fútbol en Ubrique? Bueno, no que sea buena fama creo. Mucha división, que es lo que hay, muchos egos Aquí, esos equipos que me estás diciendo por ahí, por ejemplo, ¿no? Esos equipos seguros que les pagan a sus jugadores. Sí, sí, nosotros sí. Nosotros aquí en Ubrique, con las circunstancia que estamos... Sí, pero no me... Re... Nosotros no podríamos pagarle a un no, jugador. No, vosotros no. Me refiero en todos estos años. Ah. Me refiero entonces... la historia de Ubrique, la historia del fútbol ubriqueño, porque... Eh, bueno, hemos vivido, o, o, o se ha repetido muchas veces, una temporada de Ubrique Industrial en tercera división, ¿no? Como, y, y luego ves poblaciones como Guadalcacín, por ejemplo, ¿no? Sin ánimo de, de, sí, sí. de menospreciar, claro, pero son poblaciones más pequeñas, ¿no? Sí, pedanías, eh, pedanías, pedanía, pedanía, son ni poblaciones. Y digo, digo Guadalcacín como otras muchas, que tienen equipos en tercera división, tanto aquí en Cádiz como en Sevilla, luego hay poblaciones de, de 3.000 habitantes con equipos en, en eso, en tercera división, y nosotros el techo lo hemos tenido ahí, de aquella temporada, y no, se, y, y no creo que no sea porque no hay buenos jugadores en Ubriquez. No Buenos jugadores ahí, está claro, ¿no? Pero la verdad que el motivo, pues, no sabría decirte cuál es, Jesús, porque creo que ellos a lo mejor ahí están más cerca, ¿no? decir Por ejemplo, el caso que has puesto del Guadalcacín. Es una pedanía, ¿no? Pero tienes él al, al lado, ¿no? Él hmm. al lado, dos no sé cuántos habitantes son, pero nosotros aquí, la verdad que para jugar con un equipo tiene que ser gente del pueblo. Claro. O el caso que hemos tenido este año de Fran, ¿no? Que es mira que... Va la a Marte jueves y viene a Paurique que en la Zalema sí, pero en la Zalema no está a 10 minutos, ¿eh? Media mm -hmm. Zalema es una hora entre subir y bajar. Una hora mínima pierde, ¿no? Ponte en invierno, viene solo, yo días de lluvia días de ¿no? Y la verdad creo que eso puede ser también uno de los motivos, ¿no? A lo mejor el, el, el, el, el aislamiento Eres, eso, de Ubrique, ¿no? Toda la bahía está cercana, ¿no? No me dónde uno de ciclana pues puede ir perfectamente San Fernando que está a 10 minutos, ¿no? Nosotros aquí creo que también ese puede ser uno de los problemas. Y aparte pero... de lo que tú comentabas, hubo épocas en las que ha habido tres y hasta cuatro equipos, ¿no? Vale. Eh, y, y, bueno, sí. esa división, ¿no? Esa división claro. que ha habido en el fútbol ubriqueño, sin duda. A la, a la hora, porque a la hora, por ejemplo, ustedes de reforzaros, ¿no?, de cara a la, a la próxima temporada... Eh, ¿de dónde vais a, de dónde sacáis los jugadores? ¿Dónde vais a poder buscarlo? Porque nos habéis nutrido de la liga local. Sí, pero la, la, la local primera idea tiene que ser ente Dubrique. Sí, Se, sí, sí. Lo, sí. lo dijo antes. Nosotros, por ejemplo, cómo vamos a ir por ejemplo a por un tío de R que quiera aguas pues que en Dubrique. Tiene que nos diga el tío, "Pues yo quiero X." Y digamos, "Yo sí, hombre, X." <risa> X tiene que vender los que bono, tú para <risa> ponerse <risa> dinero para poder jugar fútbol. Mm. Si nosotros vamos por ahí decimos que los jugadores ponen 400 euros por ahí y todos los equipos dejan las manos a la cabeza ya, nosotros ya. competimos con equipos que cobran en esta categoría ojalá nosotros pudiéramos darle un mínimo a los jugadores, un mínimo ya ¿no? uh -huh. ves tú, un plus de algo, 100 euros armé que es una porquería, no pero algo pero no, y creo también que es uno de los motivos de que esto funciona así, y esté el equipo así, no porque a todos les duele, uh -huh. ellos todos tienen que poner dinero, no uh -huh. poner lo tienen que generar Pero si no lo, si no venden sus abonos pues lo tienen que poner de su bolsillo. Y ahora eh, imagen primera andaluza, como tú comentaras, sí si vais a encontrar equipos que, que tienen esa infraestructura digamos de, de, de clásica, ¿no? Bueno, clásica, la normal, ¿no? La de jugadores que, que cobran, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues eh, yo no sé, la situación esa, un equipo totalmente amateur, no sé lo que os dicen los otros equipos. Tú dices que se echan las manos a la cabeza. En tarifas, por no. ejemplo, cuando vamos en tarifas hablando digo con la directiva de ellos se echan las manos a la cabeza. Porque allí este año dice que en tarifa le tuvieron le dijeron que pagaran ellos los andas y por poco te quedan sin equipo. Uh -huh. Y nosotros aquí, ¿cómo te he dicho? Tienen que, ellos generan unos 400 euros Estamos al año. Estamos acostumbrados desde chicos a, a pagar dinero sí por jugar fútbol, pero vamos, yo creo que es que ni, ni dudamos en ello, porque mientras que te guste el fútbol... Invierte, invierte en ello Y, y es que te, te va a hacer disfrutar Pero esta es la pescadilla que se muerde la cola Porque dice, mientras seamos gente de Ubrique No más o menos, pues vale Cuando sí. ya tengas que depender de traer gente de fuera La gente de fuera la tienes que traer pagando Y luego sí, nos vas a traer gente pagando de aquí sí, Los de Ubrique que te mantienen el pues equipo no, no pagarle casi no. ha siempre lo que le ha pasado al fútbol Ubriqueño Ay, Pero nosotros eso no vamos a llegar a ese extremo porque no Porque sí. sería un error totalmente Traer un tío de fuera y pagarle Y aquí a un jugador de Ubrique no pagarle Yo, va a empezar, esa no es mi manera de ser ni mi punto de vista. sin que yo, uh -huh. si algún día llegaría a eso, sería el primero que daría un paso al lado. Uh -huh. Bueno, ahora también se abre, se abre, digamos, una ventana que es en la UEA. Eh, digamos, la, el equipo, la academia está de futbolistas que llega hasta juvenil, ¿no? Se supone que son eh, jugadores de la sierra y, y bueno, conforme se va, vayáis subiendo o estéis ahora en otra categoría superior... Pues también es una categoría atractiva para aquellos jugadores que terminan la edad juvenil, ¿no? claro pero Y hay ubriqueños, hay jugadores del bosque, de Prado del Rey, de, de todas esta zona mejor, quizá. que quizás puedan interesar, ¿no? Sí, está claro. Si nosotros no, no le vamos a cerrar las puertas a todo lo que sea beneficioso para nosotros, ¿no? Pero sí. que... Eso y el juvenil de Ubrique. Y el juvenil, y el juvenil de Ubrique. Ubrique, ¿no? Que también sí. el año que viene, pues, va a haber juveniles también y entonces, pues, ahí también si hay que tirar, pues, se tirará también de ahí, ¿no? Y ve, ahora... Es como te he dicho, ahora es el momento de descansar, disfrutar lo que hemos conseguido Y ya no pensará y ya la, la semana que viene o la otra pues empezaremos a meter mano ya para el año que viene Por cierto, que ahora yo, yo mirando así, eh, eh, de la Sierra de Cádiz tenemos a Arco en tercera Vamos a tener a Villamartín en primera Andaluzay y Ubrico Unión Deportiva Ahora mismo vamos a poner por delante a Villamartín obviamente aunque estemos en la misma categoría Porque ya mucho más años somos el tercer equipo de la Sierra, ¿no? Hombre, por esa lógica ahora, sí Bueno, no, pues no, está, o sea, la también, objetiva Está también Alcalá Que va uh -huh. a estar también, ¿no? También Pero... va a estar con vosotros, claro Sí, uh -huh. bueno Nosotros Para mí somos los primeros de la cierre Aunque estemos en Segunda Andaluza, ¿no? Uh -huh. <risa> o en Primera Andaluza Yo, la verdad que estoy súper orgulloso con, con todos los jugadores que he tenido este año, ¿no? Con los que tuve el año pasado Porque, te lo vuelvo a decir Es un mérito lo que hacen para jugar fútbol, ¿no? Es que la gente se cree a lo mejor que ellos no van nada más que a jugar fútbol y a estrenar, pero es que a lo mejor uno tiene que comprar agua toda la semana para poder no la llevar. Mm. Otro se tiene que estar llevando los balones. Otro tiene que cortar las pegatinas para los carteles, que los tenemos que poner nosotros también. Que no es, que no sí, es nada sí, más sí. que sí. vamos a estrenar y van a cada uno a, que, tiene que su... Que estrenan y juegan, no. Mm. Ellos aparte, pues durante... Casi topo pues, hacen algo por, por el club sin, sin recibir nada. Oh, una, una una pequeña duda que tengo, ¿cómo conseguisteis traer a Álvaro y Alberto? Digamos, dos jugadores juveniles que estaban en el Arcos, que... ¿cómo con, conseguisteis convencer? Bueno, los estudios, mmm, yo estaba en Arcos y, y ya este año he estudiado hace un nuevo asiderato y, y claro, para, para mí era inviable ir a Arcos y venir y tener que estudiar y estaba ya un poco cansado de tanto viaje y... Y la verdad es que, que incluso quería quería estar los años en los añoss es que ni, ni por los estudios, uh -huh. yo solo di, se lo decía a mi padre, yo yo quiero estar como que es que me veía con ganas de estar en el ubrique uh -huh. después ya y esto está, estuvieron y, al y de, tanto supongo no ...no yo recibí no, yo, me, yo, me llamó su padre uh -huh. estaba haciendo me acuerdo que era en el fútbol siete el año pasado y me llamó Esteban uh -huh. y me lo comentó no yo le dije que ya ves... yo dos, dos años antes creo que se le había dicho él y todo uh -huh. que, uh -huh. por qué nociera que dio claro. agua con nosotros. Y estaba en Arco, ¿no? Pues se presentó la oportunidad y, y no y la habíamos hecho, pasado. ¿no? Se y empezó a entrenar con nosotros. Como estaba aquí en verano, empezó a estrenar. Y se había quedado también sin equipo, que estaba con el en Arco. También se había quedado sin equipo y, y también fue que se puso la oportunidad y también la aprovechamos. Se pusieron a tiro y, y bueno, pues ya y decimos que que han, han aportado los dos mucho al equipo. ¿eh? Uf, mucho la verdad que han sido... Dos piezas importantísimas. Me han dado ¿no? frescura, ¿no? También mucha frescura. Seriedad. Son mm. son, son jóvenes, pero aparentan, no aparenta la edad que tienen. ¿no? Más, más serios Tanto que muchos. Tanto jugando como, como mm -hmm. personas. Son dos chavales responsables, con su cabeza amueblada, saben lo que quieren, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y más para edad que ellos tienen. Mm. La verdad que le espera a los dos... Un futuro muy prometedor Lo bueno es que se ha podido disfrutar de ellos Al menos esta temporada no Y los aficionados a lo, pues han podido también Tenerlos a ellos ahí en su equipo En su pueblo, lo han podido ver y, y, y ver ¿no? a, a estos dos jugadores Y claro, cuando estaban en arco es muy difícil no Para, lo, para los ubriqueños saber sí. lo que tenemos fuera Que no son solo ellos dos, que hay muchos más Hay ¿no? más, claro Ojalá pudieran estar con nosotros no Pero un equipazo, cada uno ¿no? tiene sus metas Ajá Bueno, pues estamos fuera de tiempo, pero no quería olvidar eh, pues lo que va vais a organizar este próximo mes de junio, a mediados de junio, 15, 16 o 14, 15 de junio, no sé exactamente. 14, y 15, 15, creo que no viene sábado. Una maratón de fútbol 7, háblanos de ello, qué es lo que trae gente mano. Pues sí, la maratón, como venimos haciendo organizando torneos estos dos años atrás, pensamos que a lo mejor una maratón fuera pues más más llamativa, ¿no? Uh -huh. Y el año pasado ya la intentamos hacer ¿no? pero al final seguimos con el torneo como lo teníamos y este año pues lo dijimos y lo hemos hecho no nos vamos a ir al césped natural allí estarán los dos campos montaremos allí lo que es nuestro servicio de bar y inés espera la inscripción son 120 euros a ponerse en contacto con cualquier jugador de, con cualquier componente del club y esperar a ver si tiene aceptación y, y tenemos y tenemos una buena influencia de equipo la idea cuál es Digamos de formato, de la idea cuál es estar pues, 24 horas consecutivas jugando a Claro, eso ya se vería también respecto al número de equipo, el número de, equipos, número ¿no? de el equipo escrito, ¿no? Pero la idea es esa, la idea es empezar bien y terminar sábado, intentar estar las 24 horas jugando. Que a lo mejor si hay equipos pues se utilizarán dos campos, que hay menos equipos pues o sea, lo haríamos en un campo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya eso es cuando vaya viendo y cuando vayamos viendo los equipos inscritos, que por ahora según me han comentado pues había dio 12 equipos que ya estaban Se habían preguntado que ya que habían dado el sí. Van a venir equipos de fuera, vienen equipos de Arco, de Villamartín, de Jerez y esperemos que sea un buen torneo y, y que nos ayude para pa empezar el primer tirón de la temporada para nosotros respecto a lo económico. Porque hay que destacar que es una maratón con premios en metálico, que es lo que atrae a los equipos de fuera, lógicamente, ¿no? Claro, sí. Más nosotros que llevamos casi todos los veranos, pues estamos jugando maratones... Por ahí fuera, pero de fútbol sala, ¿no? Entonces sabemos que una maratón se atrae, y más con premios económicos. A lo mejor aquí poner la nubrique como la pusimos, pues no trae tanto, ¿no? Y, lo, uh -huh. y la gente de fuera, pues creemos que a lo mejor por 600 euros, pues sí vienen buenos equipos, ¿no? Uh -huh. Y esperemos que vengan. Por tanto, ¿Liga de Verano ya con esto lo descartamos? había estado por este formato, ¿no habrá Liga de Verano, no? También? No, porque también, eh, también era más que nada para el tiempo, porque si no uh -huh. nos pegamos todo julio lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces ya la, nosotros no empieza en agosto, ya mm. empezamos en, en a finales de junio y nosotros también lo que queremos es descansar. También tenemos nuestras familias, ellos tienen sus novias, cada uno tenemos también nuestra vida, ¿no? No podemos estar tampoco todos los días con esto y no, mm. no vamos a tener que ya a vivir juntos. Por lo tanto, ahora descanso y en principio la pretemporada para principios de julio. O pues la verdad que ni, ni lo hemos hablado, no, pero a principios de julio no, nosotros si sí, empezamos claro. la pretemporada empezaremos como mutas de la última semana de julio. Uh -huh. También tenemos el problema de las vacaciones en este pueblo, que es todo es lo Que mismo, en agosto. La tenemos sí, sí. a primero de agosto, casi todo el mundo tendrá las vacaciones, pues tenemos que ir cuadrándolo, ¿no? Pero ahora es tiempo que descansen y que disfruten el verano. Vamos a recordar para inscribirse en esta en esta maratón de fútbol 7. Con cualquier componente del club. ¿O poniéndose en contacto con, la, con el patronato también? No, no. ¿No ¿Tendrán yo, información por si ahí? Y si no, en, el, en la cartelería viene el teléfono, creo que el teléfono uh -huh. de Paco, creo que el que está puesto, ¿no? Pero que uh -huh. si no, con cualquier equipo, con cualquier componente del club, o sea, que se pongan en contacto, el que esté interesado en un lugar. Ajá. Uh -huh. A ver, yo tenía por aquí el cartel, el teléfono es el eh, eh, 630-60-31-76, 630-60-31-76. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Álvaro, ha sido un placer tenerte aquí, y verte esta temporada prácticamente, ha sido, sí. ha sido un placer para los aficionados de Lubrico y Un Deportiva. Miguel, a ti también muchas gracias por, por ser artífice de este proyecto y por habernos regalado otra temporada más de fútbol señor, que esperemos que sigan siendo mucha pues nada, pues mucha suerte a ambos ah, gracias. Igualmente, y muchas gracias a ti por estar siempre informando de nosotros y preocupándote por el club Gracias a ti, nosotros nos despedimos, no hay tiempo para más, volvemos mañana a las cinco y media con más información y casi centrados en el baloncesto Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Urique Muchas gracias por su atención, que pasen, una feliz tarde